Entonces vamos a tratar de hablar con con Diego. Ah, acá me dicen que está enganchado. Diego Gerardo ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabi. Buen día. Buen día ahí a, a toda la audiencia, a todos los chicos que ahí me estaban diciendo mensaje? que que no no te quieres pagar el asado para los productores. Tenés razón. Tenés hombre. razón. Tenés <risa> razón. Estamos, estamos eh. esperando una invitación de James Cry para ir a Colombia. Obvio. El asado. Obvio. ¿Eh? Ahora les puedo hacer la asado que estoy acá. Claro, por eso. Por el, el, por eso eh, te aprovecho que estás en Córdoba, paso el peaje y a voy a la izquierda y voy a James Craig. Chao, Víctor. Espero buenos aditos a todos. No a olvidar que problema. llegué con nafta cero y el próximo pueblo que tenía o la ciudad eh, pasando el peaje era James Cry que no sé si está creo que a 20 kilómetros de ese peaje. Este, ah. Llegué con lo justo Había una G3 ahí que nos salvó sí, sí, sí. <risa> Así que ahora G3. sería una buena excusa Para quedarse no. con un asado no. Bueno, a ¿qué pasó, Dieguito? Contanos qué pasó bueno, eh, eh, sí. mira Fabio, yo hasta el día de hoy Bueno, todo lo que vos comentaste recién No tengo no tengo ni, ninguna Ninguna sanción Yo ingerí, eh Un té de coca eh, Que... que yo y, y muchos de, de, de mis compañeros lo hacían porque la verdad que hay en el kinesiólogo y y nos decía que no que no que no entraba que no salía en el doping un montón de de, de esas cosas y, y nada nosotros con toda confianza lo lo lo ingerimos y bueno el día del partido de De ferro, eh, me hace el doping, voy, hago el doping tranquilamente. Eh, yo me había juntado, de, pues yo tengo mi hermana allá, la familia de mi hermana, y me había juntado el, yo creo que jugábamos el lunes, yo me había juntado el sábado eh, en la casa de ellos, y bueno, la, la mamá de mi cuñado siempre prepara, eh, té de coca o, o otra otras, cosas. Bueno, yo le digo, mira, me voy a tomar un té, tomo un té, y... Y nada, me hicieron el doping en, en ferro el último partido. Eh, ahí le volví a preguntar al, al kinesiólogo, le dije, mira, yo tomé te de coca, eh, le pregunto al que hace el doping también. Le digo, mira eh, eh, lo, lo declaro, no lo declaro, viste, con total tranquilidad, viste, yo no, la verdad que no, no tenía nada que, que ocultarle a nadie. Y me dice, el chico del doping me dice, mira no lo podés. Eh, Eh, no lo puedes declarar, eh, no te puedo decir nada, él me dice a mí, y bueno, y yo me dice, no, no lo declaré, listo. Bueno, habíamos descendido, ¿viste? También era una situación media... Claro. Media compleja también. <ríe> bueno, a partir de eso, me eh, eh, siguió, yo traté de hacer por todos los medios posibles, hablando con gente de ahí, del, eh, algunos amigos que tengo ahí en, en la comisión y esas cosas... Eh, Eh, con lo primero que me encuentro es que el tribunal estaba estaba de paro. Eh, estaba de paro, tuvo cuatro meses de paro. A mí la sanción, eh, a mí me suspenden en noviembre. Eh, sí. Bueno, yo quería a Buenos Aires, le digo que estaba desesperado, porque no lo podía creer, ¿viste? O sea, eh, Yo y mi familia, eh, desesperado, yo suspendido, no sabía eh, para dónde ir, para dónde... para dónde disparar, y bueno, digo, me voy a Buenos Aires, ¿no? Me dice eh, gente del, gente del, del tribunal, me, no, del tribunal no, de la, de la comisión me dice eh, no, no podés ir a ningún lado de Buenos Aires porque están de paro, no te van a recibir. Hace cuatro meses. A todo esto yo quería sacar un amparo con una abogada de Salta, que tenía que tener jurisdicción de Salta para que me deje jugar, porque, o sea, yo no, nadie me puede poner una sanción que hasta el día de hoy... no tengo ninguna sanción sigo suspendido y no puedo eh, no puedo hacer nada igual ya paso el libre pase ya me jodió la vida eh, digo bueno voy a Buenos Aires no no puedo ir listo el amparo me agarro el juez no lo saco porque me agarro eh, toda la feria de la feria de los jueces no no lo quiso sacar eh, bueno viste cuando todo mal eh, no te sale nada eh, Te sale todo mal, te sale todo mal. Eh, la verdad que desesperado, eh, no sabía qué hacer. Eh, bueno, me contacto con eh, Leo Iriar, el entrenador, que la verdad que le estoy muy agradecido, tanto con él como con todos los chicos del equipo. La verdad que conmigo se han portado de maravilla, que le deseo lo mejor para, para lo que viene. Así que bueno, eh, me contacta eh, Leo con Cristian con Levian. un fenómeno, la verdad, que, que te digo la verdad, Fabi, que espero que, que haya muchísima gente eh, como él en el básquet y en todo deporte, porque la verdad que se comportó conmigo de, de primera. Yo estaba tirado sin, sin ninguna solución, sin que nadie me, eh, me diga lo que tengo que hacer, y apareció Cristian, y, y la verdad que le voy a agradecer de por vida, porque sin ningún compromiso él viajó a Salta y... Eh, estuvo conmigo eh, me consiguió un abogado ahí para seguir el tema legal con Salta por otra parte eh, nada eh, y bueno y hasta el día de hoy eh, no tengo no tengo ninguna sanción no tengo ninguna sanción y yo quiero que me, que me den una sanción para ver cómo sigo con mi vida porque es todo una incógnita esto y claro. bueno y a, eh, perdón ayer eh, Kobe Montesano eh, lo le mandé una una no sé si un oficio no sé cómo se llama eh, pues ya tengo mez una mezcla de papeles diciendo que me pongan la, la sanción mandándosela al tribunal resulta que el tribunal no está más ahí en la en la dirección que vos mandaste que el tribunal eh, como que se disolvió ahí y va a la uva directamente ahora sí o sea que el que me iba a poner la sanción a mí, eh, ahora no no sé quién quién lo va a hacer ¿me entendés? cuánto cuánto hace que vos dejaste de jugar ¿Cuánto tiempo yeah. hace que estás parado? Del 6 de noviembre. ¿6 de noviembre del 2018, obviamente? Sí, sí, obviamente, sí. sí. Este, bueno, hablaste de... Voy por parte. Hablaste de Cristian Levián. Sí. Eh, lo conozco, Rosarino. Mmm, muy un buen fenómeno. tipo, muy buena persona. Fenómeno, un eh, fenómeno. Un fenómeno, un, fenómeno sí. un tipo que aparte muy piola, entiende mucho lo que es el deporte. Sí. Es un sí. tipo muy humano, que tiene valores, este... Tuviste suerte de, de toparte con él. Quiero resaltar, Fabi, que viajó sin que yo le, le pague, no me dejó que le pague un peso. O sea, él viajó como vio la desesperación mía. Eh, él viajó de Salta para, desde de Rosario para Salta, con todos los quilombos que él tendrá de su trabajo y un montón de cosas, y tuvo dos días ahí conmigo. Y nada, la verdad que le voy a estar agradecido por vida porque me aceleró todo, me puso en foco más o menos lo que tenía que hacer, y un fenómeno. Hasta el día de hoy estoy. ¿Cómo diste con, con Christian? ¿Cómo, diste ¿Eh? Christian? ¿Cómo diste con eh, Cristian? ¿Cómo diste con Cristian Con Lea, Viriart. Lea Viriart, que es amigo de él eh, ah, me contactó sí, me contactó sí, claro. y bueno y, y me dijo Cristian también que todo lo que es la parte legal que si lo quieren llamar a él que que no tiene ningún problema Bueno, buenísimo, eso por un lado lo vamos a llamar a él para que después nos explique, hemos llamado y molestado a Cristian varias veces tengo una muy buena relación con él es un tipo que aprecio mucho eh ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento con el dirigente de Salta Básquet y con tu representante? Porque, digo, también son dos patas importantes en este tema, ¿no? Este, digo, en el acompañarte, en el apoyarte, en el darte una solución. No, nada, mi representante no... Eh, no, eh, no no quiero dar el nombre tampoco, no, no me gusta tampoco mandar al frente, pero eh, desapareció el tema, eh, no... No tuve nin, ningún apoyo ni nada, pues la verdad que, de última si no se puede hacer nada, es, ya está, no se puede hacer nada, ya está hecha, ya, ya me dio el doping, ya, ya está. Eh, lo que me hubiera interesado a mí es el tema, el tema humano, ¿no? Eh, de decirme, che, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eh, porque a la larga lo más importante es eso, Fabi, ¿no? O sea, claro, claro. Eh, eh, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué, si necesita que vaya para Salta? ¿Cómo? ¿Entendés? Porque mi familia sufre mucho por, por todas estas Diferencia. cosas. ¿Me entendés? Diferencia. Mi señora que estaba en Salta, eh, con mi nena, eh, sufriendo, no sabíamos qué hacer. Eh, aparte, eh, por algo que que no que no tiene nada que ver, ¿me entendés? O sea, que que no hice y que... y que es así. O sea, eh, me da mucha bronca porque todo el mundo me conoce a mí como soy. Eh, mis compañeros del año pasado están de testigos. Eh, luquita goldemar que fue mi compañero de pieza eh, me llamó sorprendido ¿Qué, ¿qué te hicieron qué pasó pero nada igual y, bueno, y después la parte de de, de salta eh, la verdad que primero eh, agradecerle porque no me despedí de, de nadie agradecerle al a la gente y a, y a los chicos que, que la verdad que se han portado se han portado muy bien conmigo eh, en salta me han tratado muy bien no me puedo que dejar de De esa parte porque, porque lo otro que viene es todo, eh, todo lo contrario. Hay dinero de por medio y un montón de cosas, ¿no? Pero la parte humana a mí ellos, eh, gran parte de, de, de casi los dos años que estuve ahí me han tratado muy bien. Este, ¿Y después? ¿Cómo es el tema de tu contrato, no? Claro, el tema de mi contrato yo no tengo ninguna, bueno, eso me gustaría que lo hable Cristian, que lo explique mejor Cristian, ¿viste? Yo no me quiero meter mucho en eso, Fabi, ¿viste? Porque está todo... Está todo en la justicia pero nada yo mientras estaba pagando a mis abogados porque el abogado que me tenía que defender a mí eh, era el de salta cuando había que sacar el amparo él dijo que no que no iba a hacer el amparo eh, no sé por qué y nada yo me busco un abogado eh, los más más prestigioso en salta de eh, los más caros eh, eh, ellos lo saben porque eh, uno de los dirigentes de ellos iba al, al mismo lugar que yo, me salía mil pesos eh, cada vez que iba. Claro. Eh, esta, eh, ir de la de eh, una consulta o estar con la... ¿eh? Y yo estaba, yo en me metí a fondo, sí, voy con el mejor, con todo lo mejor, quiero quiero volver a jugar al básquet, y bueno, y, y después te me enteraba que, como en ese momento no estaban, no se estaba bien económicamente, Eh, me enteraba por gente de de, de ahí que, que estaban viendo cómo hacían para pagarme mi contrato y, y irme digamos entiendes? como el, eh, un mes de contrato hasta la suspensión viste que no es fácil irme y eso la verdad que me molestaba mucho porque yo mientras estaba tratando de poder jugar para ellos sacando plata de mi bolsillo para pagar un abogado ellos estaban viendo cómo hacía para para pagarme el mes ese hasta noviembre y y chao. ¿Me entendés? Claro. Eh, pero bueno, son cosas, cuando hay plata por medio ya eh, es otra cosa, es distinto. Yo lo único que quiero es volver a tener una sanción y volver a jugar básquet. Claro. Volver a jugar lo, básquet, nada más, es lo, es lo único que pido. ¿Qué es lo que todavía no tenés? Una sanción para poder que todavía no tengo. ¿qué claro, exactamente. que todavía no tengo. no tengo y me entero de que desaparece la, el tribunal de que ahora es la UBA de me y te vas enterando cosas voy a decir no se puede creer o sea una sanción estoy pidiendo nada más que me digan a ver qué hago si, claro o, cuándo, o qué fecha voy a volver a jugar al básquet si la próxima liga eh, que seguramente tengo que volver a jugar la próxima liga pero que me digan pues yo ahora me llamaron un montón de equipos y no puedo no sé qué no les puedo decir nada ¿Me eh, Tuve una oferta de México, después están preguntando desde de Chile eh, y yo, un equipo acá argentina también. Y no les, no les puedo decir nada, Le digo, mira, no tengo ninguna sanción hasta el día de hoy, no sé cuándo voy a volver a trabajar, es lo único que estoy pidiendo, nada más, Fabi. ¿Por qué después de tanto tiempo, si me la podés contestar, me la contestás, si no, no sí. pasa nada? Eh, decidiste ahora por ahí este, da, dar a conocer el tema. Porque habíamos llegado a un pacto con el con el club que íbamos a dejar todo todo tranquilo es una de las cosas que me arrepiento Fabi yo creo que desde el primer momento tendría que haber salido a hablar pero bueno eh, no sabía cómo manejarme me entendés? estaba solo no estaba es solo, una situación ¿eh? habitual es lógico lógico estaba solo estaba solo eh, eh, nunca eh, el, la verdad que a otro a otro tipo que la verdad que lo quiero mucho que que me aconsejó todo el tiempo fue Diego Logripo, eh, Diego Logripo la verdad que estoy agradecidísimo, un amigo que lo quiero muchísimo él siempre hablaba y me aconsejaba y es, es como que hizo de de mi de mi sostén todo este tiempo junto a mi familia ¿no? Eh, claro. claro. Eh, en lo emocional y claro. nada y decidimos no no no hablarlo pero bueno hoy en día te digo la verdad me arrepiento Me arrepiento porque esto tendría, a lo mejor yo si lo hacía público antes, a lo mejor tenía la sanción mucho antes, anda no a saber cómo se maneja todo esto, pero bueno, no sabía qué hacer en ese momento, no sabía qué hacer, así que que nada, habíamos llegado con el club que no, que no salga a la luz, que la verdad que que nada, es eh, situaciones desesperadas que, que creo que fue una mala decisión no salir a hablar apenas apenas pasó. A ver, quedan poquitos minutos Estamos hablando ah. de un tío Y Santiago Ortega quiere preguntar Dale, Santi Teniendo en cuenta lo que contabas Lamentablemente, te consulto ¿Te sorprendió que el doping haya, te haya saltado Solo a vos, teniendo en cuenta que otros jugadores También habían tomado antes de coca? ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Vos me hiciste la nota antes del doping, me parece ¿Fui yo a decir? Sí, sí, me acuerdo oh. eh, <risa> Eh, no la verdad que no yo la verdad que por por otros no no voy a hablar me hicieron en, en todos los años que estuve en la liga me hicieron siete ocho doping eh, nada la verdad que no no no no no me sorprende no no quiero pensar mal tampoco viste eh, ni ma ni meterme cosas en la cabeza eh. ya está eh, yo el té de coca lo tomé no lo voy a negar eh y, y nada y salió yo de, de de otra de otras personas y si me lo pusieron al doping al propósito o si o si esto o si lo otro la verdad que no no no no me interesa en este momento necesito tener una sanción y, y quiero volver a jugar al básquet, que lo único que sé hacer en en mi vida porque si no otra cosa no se sé hacer la última mi parte digo y agradeciendo tu contacto eh... mm. Me imagino que has podido disfrutar a tu familia, no? formar parte de los cumpleaños de la nena, que hemos visto fotos, pero me imagino que lo que recién señalaste es importante, lo duro que habrán sido son estos meses sin más que algo que de desde muy chico, ¿no? Sí, sí, la verdad que es durísimo, eh, es algo durísimo y más que todo lo, lo sufre la familia, ¿viste? O sea, eh, lo sufre la familia porque son ellos los que... Yo estaba con mi señora, con mi, con mi hermana, con... Con la familia de mi hermana, ya que fue un sostén muy grande para nosotros, pero mi señora sola ya, eh, eh tampoco es que nadie, nadie incluso se acercaba a ver cómo, cómo estábamos, ni nada, ¿me entendés? Nadie preguntaba, che, están bien, más no, allá de, de, todo lo que está pasando, eh, nadie se acercaba. Eh, fue, fue feo, fue feo. Hoy en día estoy acá en, en James Cray, eh, estoy entrenando con un profe y nada, disfrutando de, de mi hija, que, que fue la que, la que la verdad no fue un sostén un sostén grandísimo para nosotros porque ella cuando nosotros con mi señora discutíamos por el tema o algo de esto ella pegaba un grito y nada y a los dos segundos nos hacía reír viste pero pero nada sí fue fue duro y sigue siendo duro la verdad porque no hasta el día de hoy no tengo ninguna ninguna sanción y no sé qué qué hacer con con mi trabajo y y, y de mi vida viste porque no no tengo ninguna Ninguna sanción, que es lo que más bronca me da. Diedito, se sí. nos acaba el tiempo, te mandamos un saludo enorme, promesa de charla breve, en breve, mejor dicho, no breve, en breve, con, con Cristian Nevián, este para que nos explique un poquito más acerca del procedimiento legal, así que te agradecemos mucho por habernos elegido, es una pena la situación, pero te agradecemos mucho por, por habernos elegido para, para poder charlar, ¿eh? No, Fabi, la verdad que bueno agradecido agradecido a vos también a todos los chicos a todos los chicos yo creo que ustedes me conocen también como soy yo no eh, como conocen a cada jugador de, de la liga por todos los años que tienen y, y nada eh, agradecido a vos por por darme por darme la posibilidad de poder de poder expresarme y, y nada eh, eh, voy a estar siempre agradecido que es lo lo, lo que vale son estas cosas que que vos te preocupás, te mandaste un mensaje, así que nada, eh, agradecido a vos y a todos los chicos de ahí de uno, de uno contra uno, ¿no? y ahí un saludo muy grande para vos y para toda tu familia, ¿eh? dale papá, muchas gracias, saludo a todos ahí, pagarle la asado a los chicos, no, seas tan, no seas <ríe> sí tan sí, se lo vamos a pagar, se lo vamos a pagar, ah. dale, papá. O sea, abrazo, un abrazo abrazo.